de penas mudas llegó Hasta la espuma Sabe Dios que angustia Te acompañó Que dolores viejos Cayó tu voz Para recostarte Arrullada en el can de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar. La caracola. Te vas a Alfonsina con tu soledad. Qué poemas nuevos Fui a buscar una voz antigua de viento y de sal Te requiebra el alma y la está llevando Y te vas hacia allá como en sueños Dormida, alcancina, vestida de mar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 Di que me he ido Y si llama a él No le digas nunca que estoy Dí que me he ido. Te vas al Alfonsina con tu soledad Que poemas nuevos fuiste a buscar una voz antigua de viento y de estar Te requiedra el alma y la está llevando Y te vas hacia allá como en sueños Dormida alcancina, vestida de mar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 verdad que pensarlo me da un poco de risa oh oh oh oh oh qué diría la gente recortada y vacía en un día fortuito por ultra fantasía me tiñera el cabello de plateado y violeta usara peplo viejo cambiara la peineta por cintillos cintillo de flores, cintillo flores mios sotos jazmines cantara por las calles al compás de violines o dijera mis versos recorriendo las plazas inventado mi gusto vulgaris mordaz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 Dignitat nos constitueix. Octubre rebelión. Con honesta convicció. Octubre rebelión. Se lucha desde el corazón. Montu eneonje, nikof que ni son bon, me lifo telma pommeo en tu en iku kankawol, che po guerre a kim ye vita ni we shantu inca pactaron silencio fir mar en un acuerdo escondieron documentos dime tú que es violento mientras nuestros muertos sin justicia ni presos vamos a quebrar silencio i la vida alzaremos rebotar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 ¿Sí? ¿Cómo que no? ¡No! Bueno, ¿y no que... sabroso nada de su arte. Ah, y gracias por... la fiesta. Gracias por ayudarme, ¿eh? Gracias. ¿Y qué vas a comer hoy? ¿Sopa o pizza? ¿Sopa pizza? Bueno, yo supongo que un... lasañas puede ser. ¡No! Sí, te juro que sí. ¡No! Bueno, así me invitaron. Yo veo...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 es tu querida presencia, comanda te llevará. Tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia dispara y la tierra americana per a ve-te aquí se queda la clara l'entranyaable la transparència de tu querida presència comanda te chegue barà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 ira presencia comandante tevará la otra oreja